esto, nosotros desde la Asociación Trabajadores del Estado hemos adherido y lanzado este paro de 24 horas en adhesión al paro de 24 horas de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma en todo el país y nuestra eh, nuestra protesta la hemos dirigido a la ruta 22 donde están los accesos a los pozos de gas y petróleo aquí en la ciudad de Allen, más precisamente en el kilómetro mil doscientos dos donde está la entrada a un eh, a una empresa subsidiaria de ipf que es la empresa Isur, sur eh, y después tenemos otro corte también de ruta programado so, en ruta 22 y calle adaro donde también se encuentra eh, una planta de ipf agro eh, que bueno eh, es una una una un depósito de eh, todo lo que es combustible Para el agro, así que en ese sentido nosotros también eh, vamos a llevar ollas populares adelante y concentraciones en también en adentro de la ciudad de Allen, en el municipio, en la ciudad de Cipolletti, Bariloche, El Bolsón y en Viedma. Así que esas son las actividades eh, más relacionadas a, a estos cortes de ruta de hoy que son totales ...a partir de las 7 de la mañana... Uh -huh. eh, ...la actividad es nacional... ...y este la mirada tiene que ver con... Eh, ...bueno, la injerencia del Fondo Monetario Internacional... ...y que estos reclamos, Vicente... ...bueno, en principio... ...hablando de lo nacional... ...nosotros creemos que el gobierno debe priorizar... ...a nuestro pueblo... ...la injerencia del Fondo Monetario... ...en todas las decisiones... ...de la economía de Argentina... Eh, ...por supuesto que trae mucho más pobreza... ...a nuestro país... ...y por parte del gobierno provincial nosotros vamos más allá de lo salarial eh, porque está retrasando algunas respuestas a demandas sensibles que tienen los estatales. Eh, si las mismas eh, no llegasen en la proximidad, las medidas de acción directa se van a ir incrementando porque eh, eh, son cuestiones que venimos discutiendo en cada acta paritaria y que todavía no tienen respuesta. Por ejemplo, eh, todo lo que es el, el, la deuda millonaria que hay en recategorizaciones, el pago de la indumentaria que está totalmente atrasado y desactualizado, después tenemos 700 precarizados en el en Ministerio de Educación, que también vamos a estar eh, dentro de poco llevando adelante eh, un pedido formal al nuevo Ministro de, de Educación que va a ingresar a, a partir del primero de junio y también eh, adicionales como el Plus Calefacción que venimos discutiendo Eh, también para la ciudad del Bolsón, Bariloche y La Línea Sur, eh, ante la escalada de precios que han llevado una garrafa eh, familiar a 8.000 pesos y también el el metro eh, cúbico de leña eh, lo han llevado a más de 5.000 pesos. Uh -huh. Vicente, para que quede claro a los que están escuchando, el corte no es en la Ruta 22, sino en los accesos, o es corte en Ruta 22. No, no, es el corte en la Ruta 22, está todo... Eh, parado en este Ajá. momento, te diría que hacia ambos lugares tenemos eh, más eh, más de 3 kilómetros de ah. cola de camiones, eh, pero sí en justamente en las entradas y salidas de los yacimientos petroleros de ISUR. Está bien. Y la idea es corte de intermitente, van a liberar tránsito cada eh, X cantidad de minutos, ¿qué es lo que tienen planteado? Bueno, por el momento el corte es total... Eh, vamos a tener una asamblea alrededor del mediodía para ir analizando eh, en, en cómo va surgiendo esta actividad y también ante cualquier comunicación oficial eh, por parte del gobierno provincial que nos dé alguna presibilidad para lo que estamos discutiendo en este ámbito provincial que entendemos que el ámbito nacional no lo vamos a solucionar nosotros sino que la magnitud de todas las acciones que se lleven adelante en el país. Bien, y repasamos entonces en otras localidades. Acá en Viedma sabemos de la olla popular a las 11 de la mañana en el barrio 2 de enero, pero en otras localidades de la provincia ¿cómo será la actividad? Bueno, en otras localidades también se llevarán adelante ollas populares y movilizaciones eh, en Bariloche, en el centro cívico. Eh, aquí en Allen también eh, la corriente clasista y combativa va a estar eh, llevando adelante una olla popular en el municipio de Allen por distintos reclamos locales. Y, y bueno se van a ir manifestando como usted decía al principio algunos porteros han adherido al paro y no van no van a o sea se va a ver resentido también eh, la, las escuelas públicas y algunos otros sectores que también van a estar de retención al menos durante estas primeras horas de la mañana vicente gracias por estos minutos Seguiremos en contacto y a la espera de todas las novedades que puedan surgir bueno los agradecidos somos nosotros y quedamos a disposición hasta pronto Rodrigo Vicente hablando con nosotros de